Hola, muy buenos días. Eh, un año más llega el Maratón Podcast Blog, una cita anual que venimos celebrando cada año en este último fin de semana de septiembre. Han sido muchas horas, muchas jornadas de trabajo y el esfuerzo de muchos amigos que siguen apostando por esta fórmula que iniciamos eh, allá por el año 2006. Echando la vista atrás y a través de las conversaciones y charlas que hemos mantenido con algunos de los pioneros de los que comenzamos esta andadura hace ya siete años, nos cuesta pensar el salto cualitativo y evolutivo que han dado tanto la tecnología como la red en estos últimos años. Incluso bueno unos temas de actualidad de año en año han ido dando paso a otros, pero bueno, seguimos eh, aquí. Son ya ocho las ediciones que cumplimos este año 2013 y aquello que hace unos años parecía una idea más de locos, una idea loca de unos cuantos, se ha convertido en un proyecto sólido con entidad y, y al que edición tras edición se están sumando más y más amigos. La evolución de esta tecnología de la que hablamos, el aumento de las velocidades de conexión, la propia accesibilidad de, de la red de un montón de personas que antes pues no, no tenían eh, pues eh, posibilidades, nos permite e incluso pues en este caso nos obliga a ir adaptándonos adaptándonos un poco a los tiempos y, y ofrecer un formato que del que estamos bastante satisfechos, muy orgullosos. Y se trata, por un lado, de dar continuidad con espacios pregrabados y en directo a emisiones interrumpidas, que es básicamente en lo que consiste este maratón, y también pues, eh, emitir todos los espacios para eh, dar acceso a, a los podcasts y que pueda escucharlos en cualquier momento. Las posibilidades que ofrecen ahora mismo, pues eh, tanto todos los aparatos que conoces, que se conectan a internet, como los dispositivos eh, móviles y, y los sistemas que son cada vez más fiables, pues nos ofrecen la la versatilidad de ofrecerte dos formatos. El formato en podcast, o sea, puedes escuchar eh, el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar y con cualquier dispositivo descargándotelo de los eh, de las mil y una formas que hay para descargar los podcasts de, del maratón y de cualquier otro programa. Y también, pues... Eh, pasar, si lo deseas, durante un fin de semana pues, eh, unas eh, sesiones, unas veladas agradables con un eh, formato en versión eh, meramente radiofónica, con todos los espacios que están agrupados pues en un fin de semana de, de el, del año, concretamente el último del mes de septiembre. Como viene siendo habitual, contamos una vez más con el apoyo humano y tecnológico de los amigos Sedemón, eh, a los que nunca nos cansamos de agradecerles esa apuesta que tuvieron pues, hace unos años por el maratón y que tras su incorporación pues ha dado un salto cualitativo verdaderamente importante Este año incluso también vamos a ofrecer todo el maratón íntegro a través de la emisora Amiga, la emisora online de Radio Esperantia. Y tal como hemos comentado hace un momentito, pues a través de cualquier dispositivo móvil, a través de TuneIn. Ya sabes, hay una plataforma, eh, varias plataformas. Puedes descargarte el, la aplicación para cualquiera de ellas. Está ahí en, en la página y escucharlo pues allá donde estés. Para mí es un lujo. Una satisfacción, pues, comprobar día a día que lo que comenzamos con mucha ilusión sigue más vivo que nunca, y así pues te invitamos un año más a disfrutar y compartir con nosotros todo lo que te hemos preparado para este último fin de semana del año 2000, del mes de septiembre del año 2013. En esta edición nos vamos a encontrar, como viene siendo habitual, con un poco de todo. Contenidos variados, espacios que te van a hacer pensar, sesiones que te harán disfrutar y voces que te alegrará reconocer. En definitiva, un ejercicio de comunicación en libertad, sin cortapisas, sin censuras y en el que unos cuantos bloggers, podcasters e incluso usuarios anónimos hemos puesto pues nuestros mejores deseos. Y bueno, que ya sabes que yo soy un rollista, empiezo a coger carrete y no paro, así pues no me extiendo más para dar paso ya al primer espacio.